Cuentos de Hades Españoles La princesa de la primavera Hace mucho, mucho tiempo El gigante de la luna, llamado Lunaro Se paseaba por las áridas tierras de la luna Cuando de repente avistó a la bella giganta de la tierra Llamada Blula. La Lunaro rápidamente se enamoró de ella Y decidió declararse Saltó desde la luna hasta la tierra Se arrodilló frente a ella sujetando un árbol como si de una flor se tratase y le anunció su amor por ella. Blue quedó muy impresionada. Sonrió. Lunaro la había conquistado. Lunaro le construyó un maravilloso castillo al lado del gran río. Era el castillo más bonito de la tierra. Blue estaba muy feliz. Poco después nació el bebé de Blue y Lunaro. El gigante ermitaño que había acudido a bendecirla anunció Será la princesa de las primaveras Y reinará sobre todos los ríos y lagos La llamaré princesa primavera Blula y Lunaro estaban muy felices Cuando la preciosa princesa primavera se hizo mayor Muchos pretendientes acudieron a los jardines del castillo a elogiarla, Pero a ella no le interesaba ninguno Era tan feliz viviendo en su adorable castillo Con su querida madre Que no estaba interesada en ningún pretendiente Ninguna hija antes había querido tanto a una madre Como la princesa primavera quería a su madre Blula Un día Solaris, el gigante del sol Acudió a cortejarla Cuando la princesa primavera lo vio Se quedó asombrada por Solaris Ya que era el hombre más apuesto que había visto nunca Vaya... Es muy apuesto Hola, princesa Primavera Me llamo Solaris Y he venido hasta aquí para pedir tu mano en matrimonio Estoy enamorado de ti La princesa Primavera se entristeció Oh, gran Solaris Eres muy apuesto y maravilloso Yo también estoy enamorada de ti Pero no puedo irme porque quiero a mi madre más que a nadie en el mundo Lo siento Abatido, Solaris se fue Al día siguiente, cuando el sol se alzó, Solaris regresó al castillo y llamó de nuevo a la princesa Primavera ¡Oh, preciosa princesa Primavera! ¡Sal a hablar conmigo! Al oír su voz, la princesa Primavera se asomó ¡Oh, Solaris! ¡Me alegro mucho de verte! Yo también me alegro mucho de verte, princesa Y he venido a decirte que me resulta imposible olvidarte No puedo estar alejado de ti Pero también comprendo el amor que sientes por tu madre Por ello he venido con otra propuesta ¿Y de qué se trata? Cásate conmigo, acompáñame a mi reino Quédate conmigo nueve meses cada año Y los otros tres meses podrás regresar aquí y quedarte con tu madre La princesa Primavera sonrió porque le había gustado la propuesta de Solaris. Aceptó y la boda se celebró de inmediato. Tras la boda, se despidió de sus padres y partió con Solaris. Algunos días después de la boda, Lunaro acudió a hablar con Blula. ¡Hola, cielo! Es hora de que regrese a mi reino para cuidar de mi pueblo. Pero, ¿y qué hay de mí? ¿Debo quedarme aquí yo sola? Querida, siempre te pido que me acompañes, pero nunca lo haces Nunca quieres abandonar tu castillo De hecho, esa es la razón por la que lo construí, ¿recuerdas? Sí, no quiero irme de la tierra Ve tú, te esperaré aquí, como cada año Se abrazaron y Lunaro se fue Tras eso, Blula se quedó más sola Los meses pasaron y un día rompiendo con la monotonía Blula decidió dar un paseo por las profundidades del bosque más allá del gran río Ignorando que Crystal, la giganta de hielo, la esperaba Cuando alcanzó las profundidades del bosque, Crystal apareció frente a ella Bienvenida Blula, has tardado mucho en salir de tu territorio ¿Quién eres tú? Yo soy Crystal, la giganta del hielo Y estoy aquí para ocupar tu lugar Congélate Inmediatamente Plula quedó recubierta por hielo y se congeló Ahora la tierra es mía ¡Ah! Y la tierra no tardó en recubrirse de hielo Los ríos se helaron Las flores desaparecieron y los animales quedaron estremecidos Lunaro fue informado de la situación por su sabio ministro quien le pidió que organizara una reunión con Solaris. Señor, deberías reunirte con Solaris en secreto para que Crystal no sepa nada al respecto. Si llega a enterarse, tomará medidas preventivas en tu contra. Hmm, tienes razón. Entonces, ¿qué me sugieres? El sabio ministro sugirió una idea que impresionó a Lunaro. ¡Impresionante! ¡Eso es lo que haré! Ese mismo día... Lunaro movió la luna y la colocó entre el sol y la tierra Esto ocasionó un eclipse y la tierra quedó totalmente a oscuras Lunaro se reunió con Solaris y la princesa Primavera a medio camino Y les explicó todo La princesa Primavera quedó horrorizada ¡Madre! ¡No! Al ver a su mujer horrorizada, Solaris entró en cólera Te retiré a Crystal con mi furia Lunaro, hazte a un lado Lunaro asintió y se hizo a un lado Solaris descargó su furia sobre Cristal Y pronto todo el hielo empezó a derretirse ¿Qué ocurre? ¿Por qué se está derritiendo el hielo? ¡Ah! Los rayos del sol eran demasiado poderosos para ella Pronto comprendió que se trataba de Solaris ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Para! ¡No voy a parar hasta que liberes a Blula! De acuerdo, la liberaré, pero con una condición Creo que no lo entiendes O la liberas o te derrito por completo Nada de condiciones Bien, adelante, derríteme Pero recuerda, si me derrites, causarás grandes inundaciones en la Tierra Y tardarás eones en solucionarlo Solaris quedó perplejo Tienes razón, no podemos derretirla Pregúntale cuál es su condición Solaris echaba chispas Vale, está bien ¿Cuál es tu condición? Me iré por ahora Pero cada año, cuando la princesa primavera regrese contigo Quiero reinar en la Tierra Durante los nueve meses Eso es absurdo Nueve meses de temperaturas tan frías dañarán a la Tierra ¿Qué podré darle yo a la Tierra cuando regrese? Crystal pensó durante un momento y dijo de acuerdo, siete meses ¿Dónde crees que va a ir Nuestro hijo recién nacido, Monzón A vivir sus aventuras? Hemos decidido enviarlo Al palacio de su abuela cada año Durante tres meses Para que aprenda todo sobre la tierra Y deje caer sus lluvias Oh, venga, vamos Un bebé No se trata de un bebé normal Es el hijo de Solaris Y la princesa Primavera Bla, bla, bla, vale, bien ¡Cuatro meses! ¡Y ya está! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Cuatro! ¿Queréis parar los dos? Pero, querida, yo solo estaba tratando... Sí, lo sé, pero ahora mismo mi madre es una estatua. Tres meses. Te damos tres meses cada año. O lo tomas o lo dejas. Bueno, vale. Está bien, nos veremos el año que viene. Dicho aquello, desapareció entre una fina oleada de frío viento y se fue La princesa primavera regresó a la tierra Y en cuanto se posó sobre la hierba, el hielo desapareció Los ríos comenzaron a fluir de nuevo Los árboles dieron frutos y los animales se llenaron de alegría La tierra estaba preciosa, el hielo que recubría a Blula la desapareció y fue liberada al fin ¡Madre! Primavera, hija mía, has venido a por mí Se abrazaron y la princesa Primavera le explicó a su madre todo lo que había ocurrido Hija mía, mi marido y mi yerno actuaron bien cuando yo no estuve Tengo mucha suerte Y no estéis preocupados, en cuanto a Cristal la aceptaré durante tres meses ¿Cuáles son las buenas noticias que ibais a darme? Madre, hemos tenido un hijo Será el gigante de las lluvias Le hemos llamado Monzón Y vendrá a visitarte durante tres meses cada año ¡Oh, es maravilloso! Estoy muy feliz, hija mía Y así es como sucedió Cada año la princesa Primavera visitaba a Blula durante tres meses Y la Tierra florecía Entonces Solaris regresaba para llevarla de vuelta a su reino Trayendo así el verano a la Tierra Después, Monzón acudía a visitar a su abuela y se quedaba con ella durante tres meses, ocasionando lluvias por toda la tierra durante ese tiempo. Y cuando él se iba, aparecía Cristal trayendo consigo el invierno durante los últimos tres meses del ciclo. Y en cuanto a Blula, ella aceptó todas las estaciones con amor y juntos, bajo su reinado, la tierra prosperó.